En presencia del Pollo Roberto, gran exponente de la cultura cultural, social y platense también que forma parte integrativa de, de este club de pejelagartos que somos, los bonebutenses. Qué lindo que hables así como peperino pómero, o sea, me, me repone las pilas. Bueno, gutenses y bonigutianos. Buenas noches, tardes, noches, noches, tardes. Estamos vendríamos siendo las 8:35. Este, ¿qué tal cómo va? Bien, Alejo, me vas a hacer una entrevista? No sé, ¿te ah. parece que debo una entrevista, te hago una entrevista? En realidad me ante todo gracias por invitarme. No estés es nervioso, lindo. no estés nervioso. ¿Vos no. sos director de teatro? No. ¿Sos actor? No, tampoco. ¿No tampoco? No, nada. Bueno, le contamos a la audiencia que estamos haciendo 17 escalones. Estamos en presencia del Pollo Roberto, ahora vamos a saber bien quién es el Pollo Roberto. Y Alejo Marchoff, eh, vendedor. ¿Vendedor, podemos decir? Librero me gusta más. Vendedor, eh, si yo voy a lo que es Boni... Vendés amor ahí en Boni. Suena raro, suena muy raro que la zona de 1 y 45 me estés diciendo que vendo amor eh, Reencaucemos esto para el lado de Bone eh, y la librería y lo que es ser librero Y que no es ser librero, no lo sé Y que es eh, Bone 45 entre 1 y 2, es el, el segundo lugar Donde aparece Bonegut, yo lo conocí cuando aún estaba por ahí, por Diagonal 74. ¿Cuántos años estuvieron ahí? Ahí estuvimos tres años y... Eh, a ver, esperá, no, más. otros 2011. Cuatro años. ¿Empezó? Cuatro años y pico. No, ¿2011? No, 2000, eh, 2007 ¿207? ¿207? En el 2007 arrancó Bone. Éramos dos, con Billy, con Erika Esquierdo. Después, bueno, Billy seyectó se hacia la fama. Ahora es un rockstar que hace libros. Hace libros, unos libros muy eh, lindos. Muy lindo, Barba de Abejas es una gran editorial casera eh, que ya anda recorriendo el país er, y también el mundo. El este, bueno, bueno estuvo muchas veces a punto de cerrar, a punto de fundirse. ¿Por porque qué? eso Por eso reniego del aspecto vendedor. Porque si hay algo que no es una librería, es en sí un negocio. Mm. Eh, alguna vez me hicieron una nota, no voy a decir para qué diario local, en el que me preguntaban constantemente que qué buen beneficio tenía el libro usado, que, que cuánto ganaba, que qué bueno que estaba. Y en un momento le dije que no, es horrible. De hecho, si quisiera ganar plata, vendo celulares. Es rápido, la gente lo quiere, los compra. Como pan caliente. Y no tiene que leer puntualmente. Mm. ¿Y qué pasa con ah. las librerías? con el mundo, del porque eh, vos tenés abón. Hay a bon. mucho, hay mucho eh, tenés desde librerías cadena que funcionan así, como mm. cadena como cadena de inodoro, y eyectan a la gente de la lectura o la o la introducen en, en los listados, es un poco como, como funciona la publicidad en general mm. eh, te pongo en los principales diarios que es lo más leído es más, el otro día estaba con la negra Chequeando la Eñe de Clarín. Saludos y a La Negra. Vamos a mandarle un beso grande a La Negra y a los dos pequepejes, Teo y Zoe, que están escuchándome <coughs> desde casa. Eh, estábamos en la lista. Y miro la lista del año de Clarín y me agarró así como un ataque de risa macabra porque volvió a estar entre los cinco punteros 100 Años de Soledad de García Márquez. Mm. Así que, como dijimos... Puede ser murió. Claro, en, el, en algún momento lo dijimos algún que otro autor, eh, no hay nada más alegre para un editor, de un, un autor en particular, un representante, eh, no existe mejor movida de prensa que morirse. Mm. Y ahí estaban las sombras de Grey y toda esta literatura porno soft, ...y en el medio eh, la nata... ...y ahí García Márquez de vuelta... ...es raro... Y es donde te das cuenta que en realidad las listas se construyen... Eh, ...las editoriales refritan muchas veces... ...más allá del concepto de... ...de autor o de línea editorial... Mm. Ahí, ...y en base a la idea de línea editorial... ...es que nosotros fuimos fundando... ...y después ya cuando quedé solo... ...la, la idea de Bone se volvió una demencia... Pero es la idea de Bone No es vendamos, vendamos Que en lo demás no importa nada De hecho en Bone no está el sector autoayuda Fue eliminado con el paso del tiempo Había, hubo en un momento Hubo, porque cuando vos comprás Por bibliotecas de mil libros Algo te toca Pero hoy Bucay sirve para trabar la puerta Y no es broma, está trabando la puerta Que va al fondo eh, sí, Sos es malo una igual con eso ¿Por qué? No sé, me parece un poco prejuicioso. No, para nada. Yo trabajé tres años eh, atendiendo a esa gente. Yo no soy prejuicioso para nada con la gente que lee Ucai. De hecho, me parece fantástico. Eh, el otro día hablaba con alguien en BONE el privilegio del lector, de ser lector. Si vos vas a la cantidad de gente que tiene la posibilidad de comprar libros, de adquirir un libro y de además leer y ser letrado, es muy grande. Mm. Y a mí, eh, cuando me tocó ese sector, lo llamaba la granjita de rehabilitación porque qué? Porque Bukai, todos lo sabemos, roba. Robó, tuvo un juicio, se robó setenta y pico de páginas de otra autora, le robó toda la vida a los cuentos sufís y con eso hace, muchas comillas, terapia. Mm. Entonces, cae alguien que, como te digo, lee las listas de diarios y dice, qué bueno, el puntero es este, me lo voy a comprar y es buenísimo que se acerque a leer. Mm. Mi, por lo menos mi intención es que de ahí parta hacia otro lado. Entonces tenía armado como un pequeño esquemita de rehabilitación y nunca me enojo con la gente que lee esas cosas. Me parece fantástico que la gente lea lo que sea como sea, que después vaya construyendo sus redes de lectura. Ahora mm. vamos a hablar de redes de lectura y un poco de esa idea. Eh... Por ejemplo, si venían a buscar Bukai Bueno, llévate Bukai, mucho no decía Y después me iba para el lado de la editorial edad que tenía editados todos los cuentos Sufíes y ciertas cuestiones de filosofía oriental Pero realmente filosofía oriental mm. Que es Zen que... Cuando leían los cuentos Sufíes Y empezaba el parangón ¿no? de Esto era Hace muchos, muchos años Y este ahora me refritó todo Bukai quedaba en la volteada Lo mismo pasaba con Coelho mm. Coelho es... Eh, a ver, es un tipo que ha acercado un montón de gente a la lectura. Bien, gracias. Ahí se terminó todo el beneficio de Coelho. Pero Coelho te lleva a otro autor que también ronda la autoayuda, que tiene un tal Fisher Yankee, que tiene un libro que se llama El caballero de la armadura oxidada. extra mi caminito de rehabilitación. Y de ahí lo mandaba el caballero de la armadura, eh, el caballero inexistente, lo Díctalo Calvino listo, no volvían más, el 90% no volvía más, porque el otro y literalmente de no llena mm. no llena, digo, pero es un primer paso entonces jamás me voy a enojar eh, me parece fantástico que la gente venga y me pregunta, me pida no, va, eh, lo va. que está muy mal es reírse de la gente mm. de ese tipo de gente digamos, de de ese tipo de, de lectura porque digo, yo empecé a leer con lo que tenía y por eh, eh, las condiciones socioeconómicas donde nací, donde fui instalado y punto, ahora ya te acercaste a la lectura, genial Después vemos, y después nos peleamos, que después fue lo, tenemos discusiones. ¿Qué fue lo primero que leíste, la verdad Sí. en La etapa de atrás del champú. Mm, bueno, sí, esas cosas y los eh, los carteles eh, cuando uno iba en auto o en tren. Eh, Artemito y la princesa, colección Robin Hood, una especie de novela romántica entre un dragón y una princesa, que era maravilloso, tenía cinco años y me tuvieron que robar la linterna para que no siguiera leyendo bajo de las sábanas. Qué bueno. así sí. Eh, después, bueno Mi viejo tiene una gran biblioteca Y es un enfermo de la lectura Y en mi casa siempre se leyó mucho este, Mis viejos siempre nos habilitaron eso Al punto que en mi casa no existía la televisión Literalmente, nunca tuve televisión Lo que hace que leas más Indudablemente el mundo de la fantasía Se construye de ahí, es una cosa que siempre agradecí Yo tuve eh, ver Mis viejos hicieron dos cosas por mí Que considero fundantes en toda la demencia que, que me rodea, una, no tener televisor, bien, dos, cuando llegué a cuarto grado me sacaron de la escuela y di libre hasta que empecé de secundario, eso me hace un ser casi con escamas para lo que es la sociedad. Estudia solita en tu casa. No, iba una profesora particular y llegado cierto momento te tomaba un examen y pasabas o no, estudiaba una hora, después me iba a callejear por citybel. Eso ¿Trabajaste en la librería de Citibel también? Trabajé en la librería de Citibel, 12 años en Citibel, que ahora Citibel Ahí arrancaste Libros. Claro, arranqué cuando era juvenilia Que era una, una gran librería platense que había puesto una sucursal en Citibel ¿Alta eh, librería este, esa? ¿Cuál? La la de Cantillo La de, Citibel, Citibel, la de la Citibel es una gran librería, sí sí sí sí <ríe> De hecho estuve el lunes ahí tomando unos mates con los chicos A los que saludamos a todos Y no los voy a nombrar porque son un montón Este, es una gran librería es una librería de nuevo es donde yo me formé me formé con Jorge Borean eh, padre ahora está el hijo que venía de juvenilia y conocí tipos como en su momento fue Buti que era una biblioteca parlante Buti estaba en juvenilia de La Plata yo le decía che Buti escuchame no me acuerdo entonces mira eh, ahí ya que lo tenemos el diario de Dani va así hay una edición de corregidor de tal año hay una edición de cosas, pero la mejor traducción le hizo fulano en tal año y vos mirabas, no existía la computadora toda acá en la cabeza un enfermo un enfermo Yo todo eso no lo tengo ni lo sueño. Mi memoria es un gran nada, jugero. porque vos vivís estás en Facebook todo el tiempo. Todo el tiempo, Foto. todo el tiempo soy, yo en realidad en el fondo soy un tarado. <ríe> no sé nada, les miento de seriamente. Con, bueno. Contame algo de Bon, por ahí es, es aburrido, pero Bonewood, Carponewood. De Bonewood, es... sí. Digámosle Curt. Curt, amónos. Que es del sí. 11 de noviembre. Sí, sí el 11 es... de noviembre que festejamos los Bonepaluzas. ¿Qué crees que te diga de Kurt? No sé, algo. Es? Y mira el nombre surgió... Lo aman. Sí, sí. Yo lo estoy empezando a amar también. Es que es inevitable. El tipo... Eh, no es eventual que haya traído ese libro hoy. Eh, yo creo que entre Twain y Boné comparten eh, una cuestión que es el humor ácido. no Esa especie de me estás matando, me estás contando una cosa terrible y no puedo parar de reírme. Eso mismo que tiene la vida, y vos estás viendo un accidente, alguien se cae por una escalera de culo 40 escalones Y vos te estás riendo, pero estás viendo un sufrimiento, el tipo está pegando escalón contra escalón contra escalón contra escalón Y lloras de la risa sí. Bueno, esto es un poco más profundo que eso, mucho este, Y lo que tiene Boni es eso, y tiene... Justo el otro día estuve en Alamud Libros, en Palermo, le vamos a mandar un gran beso, no creo que no se está escuchando porque Palermo queda muy lejos Pero quién sabe, por ahí, esta cosa mágica del Face y la Internet hace que eh, eh, nos estén escuchando. Eh, Luciano me regaló su libro, que es una guía para leer a Curvonegut, y que realmente la recomiendo desde que la tengo. aparte ahora la tengo dedicada. Cosa que va en el futuro va a valer fortunas. Eh, ¿Guía para leer a...? Guía es una guía, un manual de usuario, se llama, Curvonegut Manual de Usuario. Es muy divertido porque te centra... Eh, yo que lo leí casi todo no lo leí todo a bon todavía siempre me guardo me pasa con bone me pasa con shakespeare también ahí ¿eh? siempre quiero tener un bone y un shakespeare que me queden por leer por lo menos que me queden por leer este y es muy bueno porque volví sobre sobre cuna de gato por ejemplo que la había leído ya hace rato o sobre payasadas y, y un pequeño refrescón digo mira que bueno esto me había olvidado es un gran, gran volvés a leer libros libro que ya leíste ahora ya casi no una cuestión de edad <ríe> consumo libros a mucha velocidad en este momento estoy leyendo 6 libros al mismo tiempo, cosa que hace que algunos queden en el camino eh, por suerte estoy leyendo uno en el medio uno de estos que me encanta que me hacen aflojar ahora mira como atento contra lo del prejuicio me encanta leer Stephen King, amo a Stephen King me parece un literato de la hostia y he vuelto que ya había visto la película sobre cementerio de animales mm. antenoche la pasé muy mal Sabes, lo estoy leyendo traducción de César Aira, de Mese. ¿Tuviste pesadillas? No tuve pesadillas, pero para los que vieron la película, el momento del camión y los Ramones, bueno, ese. Ah, papá. Eh, contado por Stephen King, la película es un juego de niños. Eh, tiene eso la literatura. No, eh, la litera, El cine no puede tallar contra la literatura de ninguna manera. No hay nada más perverso que la cabeza de uno mismo robando a Rafael Sprechelburg que en una acotación escénica de una de sus obras de teatro pone eh, la secuencia es que la hija descubre que su padre fue torturador en los 70's y están en una charla, en realidad están comiendo y terminaron de comer o algo así y le dice, ¿cómo? ¿vos eras torturador? ¿y torturabas cómo? se hace <risa> silencio y Sprechelburg pone en este momento no hace falta explicar nada simplemente que él mire lo que hay alrededor que mire un tenedor, que mire un hilo la cabeza del espectador es mucho más podrida de lo que yo pueda describir acá o algo así. Y es cierto, es contundente. Contra eso el cine no tiene, no tiene nada, nada que hacer. Nada que hacer. Exactamente. Alejo, ¿nos vas a recomendar, no sé, recomendar es una palabra medio fea, <risa> pero um, no sé, algo para que leamos esta semana? ¿Algo para que lean esta semana? Sí. Bueno, acá qué? tenemos, le contamos qué? a la audiencia, diario de Dan y Eva de Mark Twain, que lo vamos a sortear junto a eh, algunas ropas que nos dejó Sir Dobley, que se fue. Ah, mirá. Así que, pero después lo vamos a poner en Facebook, seguramente. Algo para leer esta semana. Algo para leer esta semana, y pero es muy personal. El tema de la recomendación, eh, de hecho cuando yo empecé con Face y por eso nació el pollo, eh es que me, me siento muy poco serio diciéndote, lean, me siento esto me siento construyendo esas listas que hablábamos del principio lean todos las sombras de Grey, que tal re bueno boludo no, no, o sea vení que fue lo último que leíste, que te gustó, por ahí, a mí no me gustó lo que leíste, pero eh, este va a ser mi año 19, 20 con los libros por ahí ando, eh, tengo como una construcción de que que es un lector, que por qué ramas va o para dónde te puede llegar a disparar yo descubrí a Selim por leer Bukowski Digo, eh, así sí. se, arman la, se arman las redes de lectura Digo, Por eso confío que la gente lea Bukai Y termine en un lugar muy diverso Por lo menos arrancó por ahí después se reirá de su primera lectura o no Y seguirá teniendo cierta empatía Yo tengo empatía con libros que son una porquería pero los adoro Porque me remiten a lugares A secuencias y a momentos sí. Digo, puedo por ahí si me pongo en literal Todo serio, decir, sí, que porquería pero... Leé <risa> mm. Así que bueno eh, Sí, claro esta semana lean Moby Dick, por favor, es una novela nueva, es una relación erótica entre un marinero y una ballena blanca. ¿Eh? También recurre mucho a la fantasía, porque todos sabemos que lo que más se busca es la glándula seminal cuando sacan a las ballenas, así que bueno, disfrútenlo. Bueno, esa es eso. la recomendación. <ríe> Dale, vamos Genial. a dejar esa recomendación. Genial. La otra es busquen un librero, amigo, y vayan y pregúntenle, che, vos que me conocés, que leo. Es verdad eso. La charla. La charla, la vos te llevaste al coreano de la librería. Tengo derecho a destruirme. Tengo derecho a me destruirme. La es un vuelo la cabeza, pero no se lo recomendaría a todo el mundo. Hay gente que por ahí la va a leer, tengo derecho a destruirme y lo destruyo. Sí, después me diste Las flores del mal de Baudelaire también. Eso le dijiste vos. Ah, eso le dije yo. <risa> no te hagas la gila, yo me hago el cargo de Baudelaire, que bastante guardo hizo a lo largo de la historia. ¿Sabés que en Bonegud hace poquito llegó Tinta cruel acá al sí. estudio de la radio, amigo nuevo amigo de la casa que nos dejó el tercer número del oficio de la tinta, que sé que lo encontramos ahí en, en Bonewood, en 45 en entre 1 y 2. Alejo, qué lindo tenerte. Gracias, Acá, gracias por invitarme. qué lindo que esté el pollo también. El pollo está ahí, no he hecho mucho hoy, pero bueno. Y mm. nada, no sé, nos volvemos a encontrar un próximo martes dale. quizás. Un próximo martes, tengo que reestructurar horarios, ver, bueno, vamos a coordinar algo, vamos a coordinar algo por Facebook, nos vemos en el Facebook, dale.